Sí, la verdad ha sido una coincidencia muy particular diría yo. Se ha juntado varios actos en este día, pero creo que el acto más relevante es el, el la defensa que ha presentado ante la el, el Estado nacional. Nos sentimos muy orgullosos de estar presente, de vivirlo este momento histórico para poder, bueno, acompañar de que Tantos años hemos estado claudicando este salida al mar, entonces para nosotros como autoridades de turno es un orgullo estar presente. Mañana más presenta Bolivia, esta semana vamos a estar seguramente con todo lo que es acto del 23 de marzo. Eh, creo que es digno reconocer de que los bolivianos nunca hemos estado durmiendo Siempre hemos presentado, como han presentado más de 20 compromisos Ha tenido Chile ante Bolivia para poder eh, bueno negociar la salida al mar eh, También quiero felicitar, aprovechar la oportunidad a todos los carpinteros A todos los papás, a todos los eh, radialistas en este medio, en este día que lo pasen muy bonito, que yo sé que es su día, quizás lo hemos eh, puesto en segundo plano por el tema del mar, que es eh, el sueño de los bolivianos, pero no podemos dejarlo eh, a un lado porque son nuestros padres, porque son nuestros seres queridos que están cumpliendo un año más de vida, un año más de gestión. ¿Chibe sí, el civismo de los montereños frente a esta reivindicación marítima? y Hay mucha unidad, sobre todo de Bolivia, no he visto que los bolivianos tienen un sentimiento de bolivianidad que siempre han soñado hemos soñado desde chico y hoy en días casi se hace una realidad. Ojalá la justicia internacional haga este sueño que eh, una realidad.